Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te v a Un saludo para vos y para toda la audiencia. Eh, Javier, eh, se está produciendo una crecida del río Colorado a partir de lluvia y nieve, un temporal que hubo hace unos días.、Eh, ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿Qué nos puedes contar? A ver. Sí,、eh, justamente empezó aproximadamente el día viernes.、Eh, si bien c o i r c o empezó a emitir el, los comunicados y la noticia a partir del día jueves, digamos, concretamente a partir del día viernes, el pronóstico daba un aumento. De、eh, la nieve en alta cuenca, recordemos que el Colorado、eh, se asiste por dos afluentes: que es el río Barrancas y el río Grande.、Sí. Entonces, daba que esta nieve, que, que en principio、mmm, ya cayó, hizo aumentar las, las estaciones, la medición en las estaciones en Valle Hermoso, El Azufre y Paso Pehuenche. Y aumentó. Por ejemplo, en Valle Hermoso hoy tenemos 429 milímetros de equivalente de agua-nieve, en, en Pehuenche 748 y en el Azufre 780. O sea, hemos ganado、eh, fácilmente 400-500 milímetros, digamos, en, en capa de nieve.、Uh -huh. Esto es bueno porque, porque, entrada la primavera, con la fusión, cuando empieza a aumentar lo, la temperatura, Eh, se transforma en caudal que va y suma a, a, la, a la presa que tenemos, que es casa de piedra en la cuenca media.、Claro. Pero también tuvimos, junto con esa nieve,、eh, precipitación no s o l o nibia, sino precipitación pluvial. Esa precipitación pluvial hizo、eh, subir, el, digamos, en, en Bull Rankin, que es la unión de estos dos ríos que nombrábamos, y ya e l Colorado propiamente dicho, en la estación se detectó. Un, digamos, un máximo de 526 metros cúbicos por segundo、eh, el día 22 de agosto, con lo cual, digamos, estábamos teniendo, por decir, estábamos en el orden de los 70-71 metros cúbicos、ah, y llegamos en pocos días a, a pasar los 500, con lo cual eso da cuenta del, del, del impacto de esa precipitación pluvial. Hoy, 25 de agosto, viernes 25 de agosto, a las 6 de la mañana se midió 163 metros cúbicos por segundo. Es decir, sube por la precipitación, la cuenca recoge y hace un pico y después vuelve a bajar.、Sí. Esa, esa onda, esa crecida, se va propagando hacia aguas abajo. abajo.、Mm. Hoy、eh, ya sabemos que pasó por lo que es Puente Dique, 25 de mayo, Catriel, porque. Porque en el día de hoy ya empezaron a bajar algunos centímetros las escalas y se está dirigiendo ese, ese pico y esa crecida a Casa de Piedras.、Eh, Javier, ¿provocó algún daño? ¿Hubo algún desborde? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? Se fue controlando, como decíamos en esto, Covirco hace su, su trabajo en el sentido de que se hicieron las reuniones pertinentes、uh -huh. con las defensas civiles, con los municipios de, la, de las localidades. O、eh, sea, las la localidades que más a f e c t a o, o las jurisdicciones que más a f e c t a porque es hasta Casa de Piedra, porque en Casa de Piedra se embalsa.、Claro. Así que Buenos Aires, en principio, no le afectaría esta cuestión. Pero sí afecta a Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro, en sus diferentes localidades, como Rincón de los Sauces, 25 de Mayo, Catriel.、Eh, y digamos que se, se tomaron las previsiones de caso con, con, con los respectivos decisores locales. Eso fue importante porque previene, hace las, las tareas del caso y no, no tenemos que lamentar、eh, ningún inconveniente.、Mm. Entonces, ese, todo ese trabajo previo fue, fue bastante importante para, para poder salvaguardar, no solo, obviamente, primero y principal, a las personas, pero también los bienes de ellas mismas. Claro. Eh, Javier, eh, hubo una crecida parecida hace dos meses más o menos, en junio. Sí, ya veníamos,、eh, es cierto. De una lluvia, a t a m b i é n Sí, perdón, te corté. No, y te decía, el lago Casa de Piedra ha empezado a recuperar、eh, parte de lo que per viene perdiendo de años con la crisis hídrica.、Eh, ¿Esto va a permitir que se recupere totalmente a lo que fue o no? Estamos lejos de eso. No, la verdad que el, el, a, a los años que,、eh, de normalidad todavía nos encontramos lejos, pero es、eh, sí un, un, una ayuda, un、uh -huh. atenuante, porque. Porque, como vos bien decís, en la última semana de junio hubo una crecida. En ese caso llegamos a 750、eh, metros cúbicos por segundo en Buta Ranquil, r o sea, 200 más de lo que tuvimos en esta crecida.、Claro. Lo que pasa es que en esta crecida también quedó nieve, con lo cual es bueno.、Ah. Eh, pero, y hizo aumentar en ese momento dos metros el lago,、eh, con lo cual fue auspicioso. Pero todavía seguimos en, en escasez hídrica porque. El, el, el estadio, digamos, de la cuenca, si es escasez o es e x t r e m a escasez, o, depende, digamos, de, de, de la continuidad y, y que, que, que sucedieran lluvias de manera continua. Estos son eventos extremos o, o, o eventos fuertes, no, no, no usaría la palabra extremo, sino más bien eventos fuertes, que, que, se, que se suceden. Y, y ayudan, pero no, no cambian la tendencia en general. Vuelvo a decir: ahora Casa de Piedra estamos, subió dos metros, el, el, el lago está en 274,7 metros sobre el nivel del mar. Seguramente esta crecida nos va a dejar algún metro más, vamos a pasar los 275, pero、eh, a ciencia cierta es que todavía estamos、eh, lejos de salir de esta escasez hídrica. Claro, sí, yo recuerdo que estaba 281, 282 en algún momento. Claro, el lago, el, lago、sí. puede, el lago puede subir, pasar los 2,80, lo, 83, sí, sí. 80. Y puede, puede llegar a, eso, a esos niveles de cota y ahí sí estaríamos en, en un nivel, digamos,、eh, normal para arriba. Estaríamos, estaríamos muy bien en ese caso.、Claro. Pero eso es un lago extremadamente. Y a medida que nos vamos a, a cotas superiores, el volumen para, para cada vez subir un. Un, una, un poco más es, es necesario, es mayor,、claro. porque vos tenés cada vez agranda más el, el cauce, el, claro, la superficie el, del lago. La claro, superficie、sí. de, de, de contención.、Claro. Eh, Javier, eh, ¿la temporada de riego cuándo arranca? ¿Ya están erogando, va, están、eh, soltando agua para、eh, la provincia de Buenos Aires o no? Ahí en sí, sí、eh, se, se, está, se está empezando a erogar,、eh, digamos. Caudal se pasó de, de ayer, se subió a 30 metros cúbicos、eh, por segundo y se va a ir subiendo.、Eh, digamos, ya empezamos a erogar, vuelvo a decir, el 24 de 25 a 30, el 27 de 30 a 40. O sea, ya empezamos a hacer la erogación y subida del caudal porque ya, ya se largó con la temporada de riego.、Ah. El, el aumento quizás más fuerte. Son para el, para el primer y segundo día de septiembre, donde va a pasar de 50 a 60 y de 60 a 65. Y después va a subir hasta allá, entrado septiembre, se va a llegar a los 75 metros cúbicos por segundo. Es decir, ya empezamos sí, con esto que es、eh, las aperturas para. Para riego.、Claro. Y la temporada,、eh, más allá de esta acumulación de nieve que recién contabas, que bueno, está buenísimo, que, que ocurrió ahora, ¿cómo venía、eh, la acumulación de nieve en la alta montaña, Bueno, teniendo en cuenta que el río depende de eso? Y veníamos, la verdad, que bastante por debajo de las expectativas, teníamos、uh -huh. muy poca capa de nieve, estábamos hablando en Valle Hermoso de 120 milímetros de aguanieve, hoy estamos en 430, observemos la diferencia. Claro. Estábamos hablando en Pehuenche, Paso Pehuenche. Estoy nombrando las dos estaciones más, las que más se utilizan y la s más conocida, s la s que más registran. n o、sí. eh, Estábamos en el orden de los 200, 220 eh, eh, milímetros de agua-nieve y hoy llegamos a 730. O sea, evidentemente la situación también cambia desde ese aspecto,、claro. con lo cual、eh, es apicioso u s por lo menos. Como, como recién que lo, que lo ligábamos al riego,、uh -huh. vamos a, a tener un, un normal desarrollo respecto a estas actividades que, que, que son importantes. ¿no? Claro, todas son importantes y estas también. A ver、eh, si puedo resumir: lo que era una temporada mala、eh, pasa a ser una temporada regular o buena. De nieve. Pasas a e r una temporada igual al año anterior donde、claro. se puede llegar a desarrollar normalmente. Claro, bien, bien. Bien, bien Javier, bueno, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras contar、eh, de cómo está el, el río, si no, gracias por estos minutos. No,、eh, esto, decir que, que se va a seguir monitoreando, porque si bien、eh, todo el agua ahora está, está en Casa de Piedras, se está dirigiendo, se, van a van, se va a seguir monitoreando. Hay desde, desde Coirco y desde las jurisdicciones. Un área que se, que se ocupa justamente de esto, de este monitoreo,、eh, que es tan importante, como decíamos al principio, para, para salvaguardar la, las cuestiones que hacen al impacto que pudiera tener la, la ola de crecida. Así que estaremos trabajando desde ese lugar y muy agradecido por, por la posibilidad de, de, de hablar,、bueno. de comunicar.